¿Cuándo fue el argumento del depósito? El argumento de la despedida fue en el décimo año de inmigración después de la conquista de la Meca.